Hola, uy, coño, que subió están los micros eh, Voy a baixarlos un poco, porque si no, esto satura ¿eh? Eh, Ahora yo, bueno, cuido que ya está más o menos bien Ya está más o menos bien eh, Buenas noches y bienvenidos a Radio UCA, La Radio Libre Du Vieux Buenas noches y bienvenidos a Anedonia En este entambú un tanto extraño, ¿eh? en sin pifies más para allá de la saturación del micrófono, ¿eh? pues eh, saluda a todos los sintientes que esta noche del día 12 de marzo del año 2015 están sintiendo ahora mismo anedonia, se lleven a través de la misión analógico. ¿eh? de Radio Cucarecha en el 107.3 de la frecuencia modulada en buena parte de la ciudad de Ubiu, en buena, en la mala no, en mala parte no se siente, pero en buena parte de la ciudad de Ubiu sí se sí, siente, sí, y en algunos de los alrededores, en otros no, pero si estás en una mala parte de la ciudad de Ubiu, no sientes Radio Cuca, el travieso del 107.3 de la frecuencia modulada. Y teas en donde teas, eh, teas en la parte del mundo que tú quieras, en el continente que más te preste, o en el que te tocó, eh, en suerte o en desgracia, eh, vivir, eh, pues sentirnos a través, siempre que tengas eh, conexión a internet, pues sentirnos a través de ella, eh, a través de www.radiocuca.org eh, W, w, w, w punto, eh, R -A -D -I -O punto No, R -D punto no va todo junto, coño A ver, empiezo otra vez eh, w, w, w punto R A D I O -Q K Punto O R G 73 Radio Siete letras. y si esta noche no tienes nada mejor que hacer pues pues entiendo a mí decir cosas que en realidad no tienen por qué importar a nadie ni prestarlos a nadie pero la cosa allí que bueno pues que parece que hay gente que sí que presta y curioso y curioso pero a mí no me molesta todo lo contrario todo lo contrario estoy encantado hay gente que dice que la radio fue para que la sientan bueno yo aunque bueno eso sería lo lógico ¿eh? lo que lo que cabría esperar bueno pues anedonia en realidad no se fae para que ¿eh? para que nadie la sienta necesariamente si la sienten bien ¿eh? pero hacerse para eso no se fae ¿eh? para lo que se falle ¿eh? para que el único miserable salga un poquitín a topar a tomar el fresco que si no, no salen toda la semana Y bueno, pues bueno, para que es potrico un poquillín aquí, para dejarlos potricar. ¿eh? Sí, pues oye, básicamente anedonia. Oye, que no te gusta anedonia ¿eh? Que te pones a sentir otros programas de Radio Cuca y no eh, acabes de dar tú con, con lo que realmente te interesa, que es difícil, porque hay programas aquí. de mo de estilos musicales de, de, de, de, de cine de, de, de, de fútbol de, de, de, de todo ¿eh? por haber programas aquí de, de tus clases ¿eh? Eh, a mí me gusta mucho eh, pues yo qué sé pues el programa este de pasión de cine ¿eh? que ya el programa de yo siempre lo defino como el programa de, de, de, de cine para lo que para los que no nos gustan los, mucho los programas de cine Eh, si si vos gustan mucho los programas de cine, pues podéis sentir Mancine por favor, que es eh, un programa también tremendo. Lo que pasa es que para eso pues hay que entender de cine, tienen que gustar el cine. Yo como no lo entiendo el cine, pues me eh, gusta más pasión de cine. y bueno por haber hay muchos más ¿eh? de os pues digo de música de temáticas muy varias muy varias y hay, hay de todo en radio cuca eh, o no a lo mejor un no hay de todo. no hay no hay eso que ya exactamente lo que a ti te gustaría sentir en la radio bueno pues tienes lo muy fácil no tienes más que venir ¿eh? ¿eh? o mandarnos un correo electrónico ¿eh? Bueno, últimamente casi no hay nadie que, que pueda mirados, Pero bueno, tú vienes ¿eh? en persona o intentas mandar el correo electrónico y propones un programa que vas a hacerlo tú ¿eh? y vas a hacerlo como a ti más te guste, como a ti más te preste. ¿eh? Que no, hay, ¿No hay una buena idea? y una idea muy buena. ¿eh? Venir a Radio Cuca a hacer un programa al todo gusto. Y después vas a poder decir eso de hola, bienvenidos otra vez al mi programa, una vez más donde el de, de los tiempos y una noche menos hasta el fin de los mesmos. Digo lo mucho, me gusta, me, me gusta decir eso. Pero bueno, yo soy yo, este soy el anedónico, miserable, pofénico, fotofóbico y peracúsico. ¿eh? Por cierto, estoy haciendo mucho, estoy riñendo muy pleitesía a la, a la fotofobia. ¿eh? Normalmente pago todas las luces de, de, de la radio ¿eh? y de hecho nada más prendí un flexo pequeñín para hacer el programa en penumbra. Pero, pero esta noche, ya no era la primera, ¿eh? ya más noches ofrece Eh, ni siquiera eso, ni siquiera eso, te viene más ayudándome con la, con la luz de, de las pantallas de, de los dos ordenadores que tenemos aquí volando Y casi están entrando me ganas de apagarlos porque porque eh, molésteme, molesten a la vista Si tuviera, mira, raro en mí que en un traje unas, unas gafas de sol Porque yo hay una serie de cosas que, que llevo siempre arriba Yo soy de los de, de los de llevar mochila, eh. Y ando siempre con una mochila a cuestas. Cuando uno lleve mochila, pues, pues lleve una bandolera, ¿eh? Por ejemplo esta noche traigo bandolera. Básicamente porque eh, llevo una que trae unos ganchucos para pa enganchar al, al portapultos de la bici. Y como subí en bicicleta, ¿Eh? pues entonces es entonces es, bueno, pues cosas pero conste que no me gusta demasiado fa daño a la espalda con la mochila vas mucho más a gusto y, y bueno, la mochila pues puedes llevar de todo, yo llevo pues, siempre muchas muchas cosas en la, en la mochila eh, claro, como os decía, pues unos gafes de sol, yo casi nunca salgo de casa eh, sin, eh, sin gafes de sol por esto de la fotofobia ¿eh? que como todos los demás otros apellidos que tengo, incluso con el mi propio nombre, pues los yo, no llegue que me los diagnosticar a nadie, ningún doctor en medicina o en psicología o en psiquiatría, pues dicho que yo fuera anedónico ni apofénico ni fotofóbico ni hiperacústico, miserable seguramente lo dirían más de uno, pero bueno, no fue falta ese doctor. Eh, para ver que para ver que, eh, eh, que yo soy un poco un poquillo más miserable de ese mes en cuando soy miserable miserable eh, ya sabéis que bueno pues puede entenderse de dos maneras eh, miserable y el que el que fe, eh, el que provoca miserias eh. eh, de esos menos yo no soy de provocar miserias en que de alguna vez fui ¿eh? Miserable y también el que el que siente miseria ¿eh? bueno pues es un poquillo más un poquillo más quizá pero también es verdad que ¿eh? de alguna vez yo fui miserable de los que se comportan de forma miserable con con otras personas sí sí sí es verdad es verdad yo fui así nada ¿no? alguna vez de alguna vez poques, ¿eh? oh, pero de alguna vez fui ¿eh? Eh, por cierto, que metióseme al chat ahora mismo el, el mi amigo Fuku, eh, mi amigo Fuku, que además tiene gracia porque está metido en el chat eh, y, y, y está identificado con el sonome nombre Fuku y una pieza bandera de España tremenda, hostia, vaya, da un poco de yuyo, no sé yo qué decirte. Pero bueno, lo con lo que yo, con lo que yo contaba con esto de la, de la mochila en la, en la que llevo muchas cosas, ¿eh? En la mochila por pues, suelo llevar es unas gafas de sol, porque yo curiosamente soy de los que mismo cuando están umblado, eh, pon gafes de sol. Sí, sí, sí, de verdad que sí, de verdad que sí, porque hay gente que no, que no lo entiende o que piensa que es una cuestión estética, ¿eh? Eh, Que es no sé, por vacilar, por, por la vida. No, y es que yo voy muy a gusto metido detrás de unas gafas de sol. ¿eh? Normalmente a me gustan más gafas muy oscuras y que tapen que tapen bien la cara. Las que más me prestan son estas que se te ¿eh? ajusten a la cuenca, los huellos, de manera que no entra nada del luz de por, por ningún sitio. ¿eh? Eh, y eso, lo suficientemente oscuras o de, o de espello, si puede ser, para que no se me vean los huellos. No me preguntes exactamente por qué, pero pero seguramente que tienen ¿eh? de algún significado oculto, ¿eh? porque no sé, llevo toda la puñetera vida. Yo creo que desde de, de niño, desde que empecé ¿eh? a poner gafes de, de sol, siempre me gustaron los gafes de sol muy oscuras. eh. Sabéis una cosa que me, que me presta mucho hacer. ¿eh? Eh, bueno pero, sí, bueno, que me preste, voy a decir no un día normal que un anedónico presten, y presten cosas pero bueno, siempre se llama eso, préstame eh pero bueno, ya veréis que ya hay bastante miserable eso que me presta ¿no? que, que tiene bastante relación a lo mejor con la anedonia préstame eh, poner unos poner auriculares ¿eh? yo llevo muchos muchos aparatinos de, de música ¿eh? muchos, a ver, tengo dos Tengo el teléfono para sentirla, por el teléfono, piensa bueno, que yo un teléfono tonto, yo no tengo teléfono, y esto el, el, el teléfono y tonto, pero, pero agarra la radio, para mí eso es la de Dios, ¿eh? Cuéntenme eso cuando yo era niño que te iba ¿eh? a tener un teléfono que debo te poder llevar un bolso, ¿eh? Que te iba a medir nada na, na, menos que la que la palma la mi mano. Que te iba a llevar un bolso y que para arriba iba a tener radio Bueno, ya, si os digo que, que, que pan arriba tiene tien cámara fotos, tiene sacas semillas? sí, y es mala, ¿eh? Sí, hombre, sí, tiene, no sé, tr tres megapíxeles de esos, no sé, a ver, déjame mirarlo, porque de verdad que no lo sé, aunque os no sé cómo coño lo voy a ver, a ver, si la rimo ahí, no ponen los megapíxeles que tienen, pero bueno, tiene muy pocos, tiene muy pocos, saca un SML que además no se pueden sacar del teléfono, ¿eh? Y es de lo de de lo de Nantes, aquellos tiempos en que los telefonucos, ¿eh? tontos, por supuesto, en antes eran todos tontos, empezaron a tener, sacar semillas pero ya era para sacar las semillas y quedar ahí, no puede llevarles para ningún lado. Sí, bueno, supongo que, según me dijeron el otro día, eh, puedo usar infra, infra roxos, eh, y, y no sé qué, pero yo como no sé ni, ni siquiera que eso... <risa> Mira, vino también María, ¿eh? vino también María, la... La mi amiga María, que últimamente se me yo en el chat, joder, ya tengo dos chateros. Madre de Dios, ya tengo a Fuku y a María. Esto ya de Dios. Hacía mucho tiempo que no tenía yo el chat tan tan nutrido. Sí, bueno, que dos personas, eso para mí ya mucho. No es ya habitual que, que haya dos personas en mi chat. ¿Dónde tiempo? Hubo un tiempo en el que todas las noches ¿eh? había tres. ¿eh? Pero bueno, ya, se siente que tienen otras cosas más importantes que, que hacer y que ya no se meten al al chat de, de anedonia ¿eh? eh, bueno seguimos que vos decía yo ah, estaba contándoos de de les de les, de les gafes de, de sol ¿eh? es que que la que, que rinde rinden a la mí a la mi fotofobia ¿eh? ya vos digo eh, gusta mucho poner gafes de sol de es que ¿eh? o se si usen bien a la cara que se ¿eh? se te cierren alrededor del que es de los huellos y entonces no entra nada de, nada de luz eh, y pongoles incluso cuando cuando está nublado a mí la luz no me gusta a no me gusta la luz de la ciudad eh, y curioso porque eh, salgo a salgo a, al campo a, al monte eh, y entonces ahí pásame todo lo contrario eh, no, no quiero ponerles gafas de sol dame la sensación de que si les pongo estoy estoy perdiendo de algo ¿eh? estoy dejando de, de ver de algo ¿eh? aunque sea la la misma luz de ver un paisaje eh, con árboles comprados con con menos luz de, de la que tiene en ese momento no me gusta ¿eh? no me gusta nada pero por la ciudad mismo aunque aunque sea sea nublado ¿eh? tal día nublo Está saludando a mi María. Buenas noches, Andrónico dice pues Buenas noches, María. ¿Qué tal? ¿Eh? Bien la semana, todo tal. ¿Mm? Eh, está también este otro colega, el Fuku Perey, pero el Fuku no saluda. No me dicen nada. Bueno, de igual, saludo yo, ¿eh? que, yo que yo lo que tengo que hacer, ¿eh? lo que tengo que hacer es saludar, saludar a la gente. Y aparte seguir con el mío discurso, porque supongo que vengo a la, a la radio a espotricar. Y si yo dejo de espotricar, pues ponerme ¿eh? a hablar con la gente, pues tampoco. Bueno, digo que el programa ya y fijo lo que quiero. ¿eh? A ver, eso otro, otro lugar común que repito siempre, donde de los sentamos tan es que el programa ya es mío y que ya a para hacer lo que quiera. ¿eh? Que para eso estamos en una, en una radio libre, para pa no tener que depender ni de... ¿eh? Nin de patrocinadores ni de anunciantes ni siquiera de sintientes esto es una cosa curiosa ¿eh? porque mmm, ya una cosa muy habitual en casi todas las radios lo de lo de estar todo el día y amiendo el, y el, el trasero a, a la sentencia normal oye porque quieren que lo sientan y entonces quieren reforzar a los sintientes que te han a gusto y que vuelvan otra vez ya, ya veis no medio caso. a ver pues, que yo yo encantado de que me sientan eh, y sí que y darles gracias a, a los sintientes pero que tampoco yo una cosa que a mí me mira todavía el otro día me decía el, el, el dominguero ¿eh? el dominguero de los ramos decían me pues, pues, meto luego ahí en un sitio pues, cuelgo el podcast en un sitio y tengo mil y pico de descarga esto le es el manes yo bueno yo tengo 10 todos los yo juego en otro sitio dice coño pero hoy no se promociona nada eso oye como perderlo metes uno estilizado y te lo promociona y tal de voy allá pero yo no quiero promocionar a mí faime faime mucha ilusión que ¿eh? que cada una de las personas yo sé que cada una de las personas que, que fue al archivo.org ¿eh? a a descargar el el mi programa descargar el neodonia eh, sé que oye pues que yo supuso un, un esfuerzo, ¿eh? que yo supuso un esfuerzo y que y que lo buscaron y lo descargaron y saben dónde está, molestarnos a buscarlo. Bueno, va, joder, coño, que me que me presta. Me dice, dime Fuku, que Fuku ya se me ha metido también al chat y ya ha escribido alguna cosa dice la tu bandera no es menos pequeña, compañero. Jeje. Ah, o sea, que yo también tengo bandera España. <risa> Qué bueno, tío. Mira, oye, va, guay, ¿no? <risa> Yo también estoy estoy abanderado, soy abanderado del mío reino, ¿eh? del reino de España, ¿eh? español. Qué cosas, ¿no? Sí, bueno, ah, coño, lo de María, Caro no sabía lo que era. Y la, la, también la bandera de ella, que es diferente, y, y azul y blanca. Claro, claro, y es verdad, estoy apijotado, yo no sabía por qué era la cosa, pensé que estaba escogiendo el foco, y digo, oye, está el foco escogiendo la bandera de España, <ríe> bueno, no, no, no el caso, eh, bueno, que, yo, que me marcha la pieza de una manera, ¿eh? Puseme a hablar de, de la mochila, de, después puse a hablar de una cosa que me apestaba mucho, que no sabéis con la yetovía, porque no paro de hablar de los gafes de sol, que tan implica es en, tan implica es en toda la en movida esta, eh, les, les gafes de sol. Pero no, no solo, ¿eh? hay más, hay más cosas, hay más cosas eh, implicadas. A ver, tan implicados los gafas de sol, tan implicados, como os decía, pues los aparatinos estos que lleven música, que yo si tengo oh, muchos aparatinos de esos de música. No, hay mentira, tengo dos. ¿eh? Tengo el teléfono tonto, un cutonto, ¿eh? teléfono tonto, pero que, que sintoniza la radio y la de mi madre y saca semillas, ¿eh? semillas que queden ahí. ¿Eh? Si yo supiera que eso de los rayos infracolorados, pues pues, pues podría sacarles de ahí, pero tampoco tengo mayor interés en, en sacarles de ahí. ¿Eh? Tampoco llegué que yo ande sacando semillas todo el día. ¿Eh? Sacó el otro día una rata que, que mata a los gatos, que luego al final no llega una rata de los de toda la vida. Y me parecía, por eso yo saqué una semilla. Digo, esto no me parece a mí un, un aguarón de los de siempre. Es de otra cosa que se llama rata topo, ¿eh? por lo visto. y que se dedica a, a comer raíces de árboles bueno pues oye pues bien que la mataran no entonces porque a ver si va a comerme los regaños de, de los árboles no, pues pues eso tampoco tampoco estaría bien estaría bien no sería prestoso. ¿eh? Eh, aparte de aparte de, de, de sacarles el semillas pues eso que pues decía que tiene radio también Pero bueno, yo más que la radio, que también me presta de ese en cuando sentir la, la radio, eh, presta a medir por la calle sintiendo música. ¿eh? Diréis vosotros, joder, incoherente de mierda, tú que estás siempre espotricando contra la radio musical, Sí, pero vos cuenta que yo es potrico contra la radio musical precisamente porque digo yo, coño, para sentir música ya siento yo lo que, lo que yo quiera, ¿no? ¿Eh? Y efectivamente a mí me presto a la calle sintiendo la música, que a mí me da la gana. A veces también me apetece la calle sintiendo la radio, joder, me cosas diferentes. ¿eh? Un momento dado apetezco una cosa y en otro momento apetezme otra. Creo que ya es normal y que pasa a casi todo el mundo. ¿eh? ¿O no? Sí, claro que sí. ¿eh? joder, hay que explicaroslo todo <risa> y hostia bueno, pues eso, que mango unos huellos, unos gafes de sol bien escures aunque te al día escuro mango unos ollíos ¿eh? meto unos auriculares para sentir música música variado, ¿eh? unas veces apetezme sentir, yo que sé jazz, otras veces apetezme sentir punk ¿eh? otras veces fados y un poquillén como como anetonia que ya veis que de ese mes en cuando pongo una Pongo un cantarín para pa descansar, más que nada, y unas veces el cantarín y de esto y otras veces lleva de aquello otro. ¿eh? Ya veis, a mí me gusta mucho. Yo soy bastante, ¿eh? bastante variado para eso. Yo más rápido siempre lo digo, decir lo que, en cuanto a música, lo que no me gusta que lo que que lo que sí me gusta. ¿vale? Eh, y aparte de eso, otra cosa que yo también suelo llevar, y curioso, es un, una gorra, una gorra de, de visera. ¿eh? que básicamente, pues bueno, lleva a tapar más todavía la luz. Entonces, eh, con entre gorra de visera, jafes muy oscuras y, y que, que tapen bien la cara y, y, y, y auriculares en las oreilles. ¿eh? Pues bueno, pues voy la calle prácticamente en una deprivación sensorial, ¿eh? en un automatismo. un automatismo curiosamente soy incapaz de, de practicar cuando voy caleando mmm, a través de, del campo o a través de a través de, de, de los bosques o en momento aunque sea por la carretera pero en una zona que no está urbanizada ¿eh? Eh, y una cosa muy muy curiosa porque de la misma manera que por la ciudad ¿eh? gusto de ir eh, automáticamente ¿eh? Eh, el campo no nuyasina, ¿eh? voy sintiendo, voy sintiendo, no sé, los sonidos, pero y, aunque muchas veces son sonidos que, que no puedes decir que sean guapos, ¿no? Pues una, una motosierra o una desbrozadora funcionando, pues no sé que sea, un sonido eh, precisamente, precisamente guapo. ¿eh? Eh, lo que ocurre que, bueno, pues ese sonido mezcla, sea lo mejor con, con, con el musio de una vaca. con los cantares de los, de los pájaros y a mí me presta me sintiendo eso eh, de alguna vez igual pues esto pasa además cuando voy sintiendo la radio a lo mejor voy sintiendo de algo interesante ¿eh? voy por la ciudad sintiendo de algo interesante y voy llegándoles afueras de la ciudad y aquello sigue interesante y salgo ya para pa zonas rurales pero aquello sigue siendo interesante y entonces digo yo madre dios que fue hijo? ¿Mm? Eh, estoy mal a gusto porque porque digo yo Dios debería estar sintiendo todo esto que, que hay por aquí ¿eh? y acabo apagando la radio aunque esté interesante lo que están contando y una cosa curiosa ¿no? yo pienso que allí es curioso ¿eh? pienso que allí como no sé ya tener tener asumido dentro que la ciudad y un sitio feo Eh, para que no vale la pena ni mirar, y e que vale más vivir en esa deprivación, en esa deprivación sensorial. Eh, eh, en en cuanto a estar eh, recibiendo todos esos estímulos, pues vale más vivir en la deprivación, vale más no ver, vale más no sentir. Y es curioso, porque esto no hay ninguna metáfora que os estoy contando, eh, y a la puñetera la verdad, y la puñetera la verdad. Bueno, también puede ser un poquillín que sería cosa mía. ¿Eh? que sería yo que sería yo raro raro ya sé que soy ¿eh? raro rancio y, y todas estas cosas sé perfectamente que, que soy también de esos lo que, lo que ocurre que, que bueno pues ¿eh? Eh, pues pues pues pues qué estaba yo y es que no te se que estoy haciendo otra cosa ¿eh? tú queriendo tú queriendo andar aquí en el chateo Dime fuku hace tiempo que tienes dos chateros lo que pasa es que como como no me veías cosas del nuevo chat Ah pues igual no te digo no te digo yo que no eh ahora de hecho no veo a la otra <risa> pero bueno, no pasa nada que ya sabéis que, que yo con las tecnologías y, y, y las necesidades no se lleve precisamente bien ¿eh? o, o, o digamos no llevas porque porque a ver, las tecnologías no son un sujeto para ¿eh? pa poder tener un, una opinión una carencia, no, nace otra persona eh, digamos que sencillamente que no se me dan bien O que no pongo mucho interés tampoco, que sé yo, ¿eh? pueden ser esas dos cosas. Sigo hablando de la deprivación sensorial porque si no, ya pasen otra vez la, la pieza para otra, pa otra cosa. Eh, acordáis vos, acordáis vos los, bueno, los que ya seáis ya sintientes de viejo, porque ya hay tiempo que, que no hay una subsección en Anedonia que era aquello de, de los stories de, de piscina. Básicamente, porque ya hay mucho tiempo que me voy a, ir a la piscina, si no, no tenía problema seguir contando historias de piscina. Tienen básicamente cosas que sentía, cosas que veía en, en el vestuario de la piscina, ¿eh? a veces también a la, la sauna, ¿eh? también la sauna de la, de la piscina, también. oye, pues, pues pues también veía y sentía cosas que, que me llamaban un poco la atención y que me prestaba después comentar aquí y una de las cosas que comenté más de una vez eh, de, de, de la piscina y era que bueno pues que a mí me prestaba mucho dir eh, y, y, y que yo lo asociaba también al tema de la deprivación sensorial la piscina ya era una deprivación sensorial absoluta porque eh, Ponía, les gafes de, ponía las gafes de las gafes de nadar las gafes de nadar a través de las que no ves una mierda porque oye pues en cuanto lleve en cuanto lleves unos segundos un minuto en el agua ya tan empañas y ya no ves nada ¿eh? entonces bueno pues ya era casi como tar medio ciego porque bueno sí veías formes, formas eh, a grosso modo pero no veías claramente Eh, yo soy también de los que para nadar pone tapones, nos, nos ollillos, mete tapones en, en eh, y, y curiosamente, bueno, pues, bueno, curiosamente no, normal, <risa> pones tapones en las orellas y, y, bueno, pues sientes poco. Es eh, normal, porque pues, también te impides, impides que entre la, la vibración del aire en la misma intensidad que si no lo llevaras. Aparte, bueno, como vas metido en el agua, pues digamos que tampoco sentirías mucho de otra manera. Y luego, bueno, pues también te ta, deja de estar el fecho y de estar metido en el agua. Eh, que hasta cierto punto es en un ye que prive el sentido del tacto. Eh, un ye a lo mejor que lo... Que lo, que lo atenúe, sino igual podíamos decir todo lo contrario. Yo de la que estudié para pa psicomotricista, ¿eh? hay un tiempo, bueno, pues contábamos que hacer ejercicios en el agua, que era una cosa muy buena para pa neninos, que por problemas de la maduración, ¿Eh? pues que no, no tenían un esquema corporal muy definido no fallaban en la autoconciencia de, de su cuerpo y bueno pues saltar en un medio diferente ¿eh? Eh, como ya era el agua y eran mucho más conscientes podían ser más conscientes de, de las partes del, de su propio organismo eso ya es verdad, no deja de ser verdad pero claro también ya es verdad ¿eh? y tampoco no deja de, de ser verdad Que, que tanto metido en el agua, bueno, pues estás en un medio totalmente diferente. Y si bien es verdad que ¿m? el do tacto, a lo mejor, el do sentido del tacto, a lo mejor no se atenúa, sino que, bueno, pues que se intensifica de alguna manera, pues, eh, bueno, pues y totalmente diferente. ¿m? Y otro mundo. Además, en la piscina vas prácticamente pelota, ¿eh? Tienes que poner un bañador, no te dejes, no. Hay uno que habrá piscinas en algún sitio naturistas, nudistas. Lo que pasa que bueno, pues no sé. Yo aquí no hubieron, non conozco ninguna. Donde va a vela, supongo, casi no hay sableres que te dejen tranquilamente tan en pelota. Hay unos cuantos en Asturias, en las que la gente va, pero bueno. Eh, yo creo que, que la mitad de 10 hay más mirones que, que gente eh, tomando el sol o, o bañándose en pelota. ¿eh? Pero bueno, en fin, que aún oye hay gente que tiene mucha manía a, a que los demás se despeloten. Y una cosa que a mí siempre me ha parecido curiosa. ¿eh? La mi abuela, por ejemplo, decía cuando, bueno, cuando hay muchos años, empezaron a pues un momento con bueno, bastante presión de, del movimiento naturista. ...y Aquí en Asturias y decían lo de: bueno, pues joder, que se abra un poquito en las playas y tal. Y había otros que decían: no, no, en absoluto, sienten pelota en la playa, es un debe estar permitido. El amigo Guala era de esos y decía: pero a ti qué más te da? Despelótes en los demás, no ñes la que no te obliguen a despelotarte tú. Y dice: bueno, pero yo no los quiero a mi lado. Bueno, pues vete para otro lado, no, que vaya, que marchen ellos. Y yo pero bueno, pero eso sí que no tiene sentido, ¿no? Llenan a lo mejor los mis primeros los, los primeros ensayos de, de esta forma mía de, de individualismo que dice que, oye, pues básicamente lo que fijan los demás los otros individuos. Tú, bueno, pues si no te gusta, marcha. ¿eh? Yo pienso que, que llevas cena Bueno, la piscina no va en pelota. ya te digo, pelota del todo no más, porque tienes que poner un gorro, ¿eh? tienes que taparte, tapate los pelos, tienes que poner un gorro, y, y hombre, también tienes que poner un bañador que tape por lo menos le, los genitales y, y la, la, la raya al culo. ¿eh? Ese, esas cosas están bueno, pues tan aceptadas que tienen que ser, tienen que ser así. Y en el caso de las mujeres tienen que tapar también los pezones. Si es un hombre pues enseña los pezones y no pasa nada, no está mal visto. Yo me me lleno que yo porque por lo general los pezones de las mujeres son un poco más gordos que los de los hombres. Y la moral pues acepta el, el pezón del hombre porque bueno, de pequeñín, entonces no pasa nada. Ahora si es grande, ¿eh? tampoco bueno pues yo conozco gente hombres que tienen los pezones gordos y yo no sé enseñenlos y no pasa nada nadie no nadie no se solivienta bueno no sé cosas que pase pero bueno que a lo que digo y que lleves realmente poco poca ropa y lo que poca ropa bueno en mi caso un un, un bañador nada más que me tapa los huevos el pito y, y el culo ¿eh? y es lo que me lo que me taparía Y bueno, entonces no deja de ser una situación totalmente diferente también. Eh, de normal, el tacto que vas sintiendo y el tacto de la ropa que lleves puesto. ¿eh? Y además, como soy friolero, pues suelo llevar mucha ropa. Y otra gente que lleva menos. ¿eh? Yo llevo mucho porque soy friolero. Pero por embargo, en la piscina, pues pues no llevo ropa. Y una situación totalmente diferente. ¿eh? Mira, estoy pensando ahora, estoy, llegando, estoy reflexionando, estoy llegando a la conclusión. Igual lo que pasa es que, que yo soy un, un de esos, como decían en, en psicología, de la personalidad, un buscador de, de, de novedades. ¿eh? Soy un buscador de novedades. Nunca estoy satisfecho con lo que hay a seguida canso, y enseguida canso. Entonces busco otra cosa. Igual y por eso que sencillamente yo voy a la piscina, ¿eh? o diva, en su día a buscar de algo diferente, ¿eh? esa deprivación sensorial diferente. Pues a lo mejor, a lo mejor y era, y, era, y era esa la, la cuestión, ¿eh? ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser? No? No, no, no te digo, no te digo que no, no te digo que no. Eh... También puede ser ahora, que, claro que lo pienso, que a lo mejor estoy tan fartuco de la ciudad que ya al fin y al cabo, el medio en el que más me, eh, me desenvuelvo prácticamente todo, todo el día, eh, y, y, y igual, precisamente por eso, ¿Eh? y por, por, por, por lo que en la ciudad tengo ganas de tengo evitarla, de evadirme. De, de, de de, de ¿eh? Pues es lo mejor por eso. Y es lo mejor en el, en, el, en el mundo del agro, el mundo rural, pues llevo más novedoso para mí y nunca no tengo ganas. ¿Será por eso? Nah, yo creo que no, ¿eh? que no cosa de la novedad. A ver, igual lleve también un poquitín de cosas de la... de la belleza ¿eh? Eh, las ciudades mira por mucho que por mucho que digan que ay qué guapa ya esta ciudad y qué bien adornada está que yo personalmente no pienso que las ciudades sean sean guapas ¿eh? eh, yo veo como mucho más formoso todo lo todo lo natural ¿eh? y a lo mayor bueno natural hasta cierto punto porque bueno a ver también hay que reconocer que, que el Los, los espacios naturales que nos rodean no son naturales al cien por cien si por natural entendemos pues bueno lo que no fue modificado eh, el sapiens ¿eh? como y como ye la, la ciudad y digamos que y el extremo de modificación del ¿eh? Homo sapiens pero bueno también a lo mejor pues oye los los prados de para pa hacer el ganado, pues son así, ¿no? porque porque también los hombres fueron ¿eh? fueron rozándolos y quitando a otras especies de vegetales para que, que creciera hierba, para que sintan pa los vaques, para que pacieren el ganado. ¿eh? Claro, oye, bueno, al fin y al cabo pues también ye, también bueno pues ya artificial en ese sentido, pero bueno, Yo creo que cuando yo falo de, de lo más natural, entendéisme, ¿no? ¿Mm? Mira, antes estaba yo hablando de, del teléfono tonto, que fue muchas cosas. Ayer, precisamente, estando yo en la cuarta, pescan siempre de que el teléfono tonto, pese a ser tonto, tenía una cosa que ponía para grabar. Digo yo, hostia, grabar, tal. Digo, bueno, pues voy a grabar sonido. Digo, voy, voy a quedar aquí callado. Estaba ¿eh? yo... pegó al, al tronco de un álamo, ¿eh? Le voy a quedar aquí callado y voy a poner a grabar, a ver si si en este sitio y es silencioso o se siente algo. Nah, grabado grabó un minuto nada más, ¿eh? No da, da para más, pero, pero en ese minuto, madre de Dios, todo lo que estaban, por supuesto, los, los pájaros, ¿Eh? cantando, también también les pites también también cantando ese mes en cuando, eh, sentías el yadra de algún perro, eh, bueno por supuesto de algún coche que pasaba por la carretera, sentías muchas cosas, pero mira yo estaba justo sintiendo sintiendo todas todas esas cosas, ¿Eh? ¿qué cosas no? estaba ¿Mm? estaba justo y, y sentía sentía todo eso y préstame pues, ¿Prestará vos a vosotros sentir un cantarín? ¿Eh? De esos que, que me baden a mí cuando voy para la, pa la ciudad. Venga, sí, seguro que, que vos presta. Este, además, este cantarín, voy a, y lo, voy a dedicarlo a los dos, coño. No sé si hay nadie más allí. Luego, la gente que está sintiendo por el 107.3, indigna. ¿eh? Bueno, el siguiente que ponga, me dedico a la gente que esté sintiendo. Eh, anedonia a través del 107.3, esto voy a dedicar yo solo a, a los míos amigos Fuku y Marie ¿eh? que están que aquí compartiendo el programa, ellos es seguro que están aquí, ¿eh? a lo mejor hay más pero eso ya hay una, una posibilidad, ¿eh? esto no yo una posibilidad, hay una certeza que están tan ellos dos aquí a la venga, sentí este cantar, me gustaba mucho, ¿eh? ¿Eh? me gustaba la de Dios, o sea que apreciadlo os pues, pues, vale. Sigue sintiendo Radio Cucaracha. Sigue sintiendo la radio libre de Ubieu, a través del 107.3 de la frecuencia modulada o a través de www.radiocuca.org. Sentiendo falar al alnedónico miserable, alnedónico miserable que está esta noche todo emocionado con el sochar. Ya aprendí a manejarlo. Eh, bueno, aprendí, <risa> aprendí. No se me teme, sé que existe. Habrá unos dos, dos hermanos, eh. Eh, pero bueno, todavía no sé manejarlo muy bien. Eh. Porque, por ejemplo, yo ahora tengo abierto una ventanina que pone y Me siento que soy es la gente que está ahora mismo en el chat Y ponme que están Fuku y María Pero luego tengo otra ventanina que pone Fuku ¿eh? y, y bueno, pues ahí está eh, Fuku Y tú y yo Pero en la de Line sale también María Pero María no sé qué es de ella ¿Eh? o posiblemente que yo no sé por ver la que va a hacer otra cosa para ¿eh? pero bueno no sé eh, ahora mientras sonaba este cantar este cantar tan guapo bueno por lo menos a mí me gustaba mucho estaba yo hablando aquí con el mio amigo un de, de tupinambos ¿eh? Eh, porque bueno seguramente vosotros no conocéis el, el tupinambos lo que lleve Lo que es el tupinambo, pues yo tampoco sabía lo que es el tupinambo hasta que el, el, el rapaz este me lo dio, ¿eh? me lo dio y es una cosa que está muy buena, tío. ¿eh? Son unos tubérculos que ser una patata, pero más, más angurriada, más, ¿eh? con más protuberancia y sin matar. Pasa una patata que, yo qué sé, una patata enferma de, de, de algún tipo de, de enfermedad que provoque granos, ¿eh? eso. Eso. Y, y que además es una planta que hasta ahí poco estaba prohibida en españa ¿eh? y dice, dice de fecho está poco yo meteré los por una esquina que metí los por los bancales y se me descontrolaron ¿eh? yo puse estos en un par de riegos todos juntos a ver qué pasa ¿viste? a ver si me invaden la cuarta entera <risa> Por cierto, hoy, hoy quería quería también hablar de, un, de una cosa. Ya sabéis que en Edonia no lleva un programa de actualidad. Menos de, de algunas veces, no siendo esas veces, que sí que hay actualidad. ¿eh? O sea, básicamente, en Edonia es lo que me da la gana. O sea, unas veces hay actualidad tal otras veces no hay actualidad. Hoy entredme en una noticia que sí que hay muy, muy actual. Porque hay, hay una cosa que me parece que pasó hoy. O yo por lo menos entréme en hoy, o sea que para mí pasó hoy. Que, que por lo visto morrió un paisano, joder, ¿eh? que yo no lo, conozco, no lo conocía personalmente, ni mucho menos, eh, pero sí, leía unos cuantos libros de los, de los, que, él, de los que él escribió. Eh, no sé si lo conoceréis de alguien de, de los que sientan hedonia, pero bueno, pues y era Terry Pratchett. ¿eh? Terry Pratchett, eh, un autor de novelas supuestamente fantásticas, ¿eh? fantásticas y humorísticas, eh, pero pero <risa> bastante desgarradoramente reales. Lo que pasa que bueno, yo uno de estos eh, que tienen que tienen lo que yo pienso que bueno que tenía, porque prove ya por lo visto pues no lo tiene. Bueno prove, no prove, por río. O sea que ya no ni prove ni rico. Pues probé los que tuvieron alrededor y fueron amigos de él, o familia o tal. hay ¿eh? o sea, no prove ni, ni mucho menos, ni nada. Bueno, pues que decía que, que yo, uno de estos que, que tienen la, la capacidad ¿eh? de ser capaz de hacer reír con las cosas que, que escribe. Yo no sé si porque, bueno, pues, pues ya a mí, que soy a lo mejor más duro para transmitirme ¿eh? emociones o, o en general. Pero yo valoro un mogollón a los a los escritores que escriben cosas que son capaces de, de transmitirme emociones ¿eh? básicamente porque porque normalmente no, no lo consiguen eh, yo a lo mejor una un, novela pues bueno pues prestarme la historia de Cuenta pero pero no me transmite ningún tipo de emoción ¿eh? te reproches sí de hecho muchas veces tengo que estoy leyendo un libro de él Tengo que parar para reír ¿eh? No puedo seguir leyendo Porque tengo que parar y, y descollonarme ¿eh? De verdad, de verdad os lo digo No leí muchos El País Nuestro escribió más de, de 70 ¿eh? Yo no sé cuántos Llevaré de Terriplacha Pero igual llevo 10 Todo lo más ¿eh? No sé digo, Sí, 10 por ahí, algunos alguno más alguna arriba, de alguna abajo Pero pero con todos ¿eh? me, me parte de risa A partir de ahí se llama Joder, pues... hacía una crítica brutal y feroz a prácticamente todas las cosas. Crítica al, al sistema comercial, crítica a los poderes, crítica al Estado, crítica critica a todo. ¿eh? Crítica todo. Eh, y era un escritor de, de género de fantasía. De fantasía. hay ¿eh? ponerlo muchas veces en alguna biblioteca ¿eh? fantasía épica o fantasía heroica no la fantasía de Terry Pratchett no era ni épica ni heroica y ¿eh? era y era no sé sarcástica mordaz ¿eh? ya recomiendo pues, si si no lo conocéis De algún libro de, de Terry Pratchett porque bueno yo creo que mira oye voy a ser voy a ser aquí muy muy chulo y muy tal si si, si vos prestan hedonia ¿eh? Edonia ¿Eh? Si os prestan las veces es que, que me pongo ahí, voy de guay por la vida y me pongo ¿eh? un poquíñín, un poqueñín, eh, sarcástico, igual también vos presta terriprache que encima fallo y, y pan arriba fallo bien. Este, Mira, estoy acordándome ahora de, de cómo lo conocí Tampoco os penséis, ¿eh? porque, bueno, estoy no moría ahora. Yo os digo, tenía según bien una noticia. de que morriera, eh, tenía 66, 66 y años ¿eh? y bueno pues yo conocerlo tampoco os pues, penséis pues mira sélo exactamente eh, hay cinco años hay cinco años eh, porque bueno pues ah no igual lo conocí hay más ay coño no y más conocerle más eh, conocerlo otra vez de mi amigo Mariano eh, que fue fue dueño de esta radio hay que hacer un cuidado, porque luego le decimos lo de, de coña, que lógicamente no es dueños, ¿eh? pero luego la gente créelo, cree, cree que tenemos dueño y presidente y, y esas cosas. No, ya mentira. ¿eh? Llamábamos lo de dueño porque un tiempo que, ¿eh? precisamente por hacer la coña con la gente que venía preguntando por el dueño de la radio, ¿eh? y, y remitíamos luego a él, porque ya era bueno pues ya era más implicado, que más más cosas por la... la radio y bueno pues el que estaba pendiente de todo y tal y de aquella ¿eh? el dueño mariano tal <risa> pues sí, el, el primero que me faló de, de este reparchet fue fue mariano eh, estaba yo pensando que lo conocí hace cinco años no hay con cinco años lo que conocí fue una moda ¿sí? que bueno pues que cuando <coughs> cuando se enteró de que yo ya era muy aficionado a la literatura, pero bueno, un poco ¿eh? a la no realista, digamos, que ya es la que más me aburre. Básicamente porque en realidad ya la vivo yo todos los días. ¿eh? No tengo falta de, de de ningún de ningún libro que me la que me la cuente. ¿eh? Conozco la yo perfectamente, conozco la yo perfectamente. Entonces, por eso prefiero la fantasía, la, la ciencia ficción, estas cosas. ¿eh? para Paradime un poquillín Además, bueno, ya sabéis que yo soy un fantasioso ¿eh? Un programa entero que lo dediqué a, a la fantasía En el que decía eso de que yo te iba por la calle y te iba viendo cosas Te ¿eh? iba viendo cosas diferentes Veía lo mismo que los demás, la misma forma Pero yo veo un fondo diferente No siempre, joder, muchas veces sí ¿eh? Muchas veces sí, imagínome a la gente eh, que veo, pues, pues veo, y veo y veo fades y <ríe> sí, sí, de verdad que sí, que veo, que veo estas cosas. Bueno, pues la moza esta, cuadro que, bueno, pues empezamos a hablar ¿eh? con Tomé. Yo una moza con la que, por desgracia, eh, perdí tu contacto. No sé qué, no sé qué idea. Ni siquiera sé qué parte del mundo anda, porque, bueno, pues ya era, estaba en aquel momento recalara en asturias como podía estar en, en cualquier otro sitio bueno la cuestión es que bueno pues tuvo comentándome que que trabajara en gigameis que hay un editorial de, de literatura de este de este tipo que me gusta a mí recomendó me cosas eh, yo por ejemplo una novela de la que también falé aquí de ese mes en cuando los, los desposeídos de ursula Guin Pues conocíla porque me la ha dicho esta persona, no, no tenía yo idea de la, de la existencia de esa novela, de los desposeídos. ¿no? Y, y me acuerdo que contóme también que ella, en aquellos tiempos en los que trabajaba en la editorial, que conociera a Terry Pratchett en una de, les, de esos visitas al, al reino este ¿eh? que llevamos por bandera, ¿no? los, los chateros del reino. ¿no? Eh, España, me refiero, <ríe> por si no lo sabías, oye. Pues bueno, que conocía el Terry según decía ella, ya era bastante desagradable. Va, cuéstame pensarlo, tío, que fuera bastante, tan desagradable, ¿no? No sé, cuesta trabajo pensar que una persona que, ¿eh? que escribió eso, que ya es capaz de, de transmitir la, la emoción esa de, de la risa, en este caso, ¿eh? una emoción que yo os digo no es muy fácil de, de que a mí por lo menos me transmita a través de la literatura y una cosa que solo consiguieron eh, Terry Pratchett, Tom Sharpe que también me tengo me he reído mucho con los libros de, de Tom Sharpe y curiosamente pues un libro en, en asturiano el nombre de la cosa un libro muy muy cortín ¿eh? de, de Frías Conde se llamaba Este paseo nos llamaba, y se seguirá llamando, qué sé yo. Eh, no sé si, si siguen activos, no siguen activos. Eh, pero curiosamente si el libro el nombre de la cosa. Conoces el rey reímeto lo que es una especie de parodia del eh, nombre de la rosa. Lo que pasa es bueno, parodia cuántas páginas puede tener 40 páginas. Bueno, pues ya ves que lleva una una parodia bastante pequeñuca, ¿no? Pero, pero muy muy de risa, eh. rey, reíme mogollón. Pero bueno, pues Pache también me me tengo ruido mucho ¿eh? y con serpe también Es más difícil todavía transmitir miedo ¿eh? pienso yo ¿eh? bueno, por lo menos a mí ¿eh? y ya dije también muchas veces que yo sigo buscando ¿eh? a ese escritor que sigue capaz de hacerme sentir miedo ¿eh? el único que conozco y ¿eh? puede es Harlan Poe ¿eh? ya os conté mil veces la historia de ¿eh? de poe de, de como lo, la primera vez que leí un relato de poe no sé qué detenía yo igual de años ¿eh? y al cuerpo me quitaba debajo de una lona ¿eh? en el camping del rincón indecisión y ¿eh? el gato negro y uf, mira todavía todavía noto yo respiénse me el pellejo cuando cuando lo menciono ¿eh? y desde entonces les llevo leyendo relatos de mío y, y novelas de mío y bueno pues gustarme puede haber una historia que sea guapa o fea o lo que sea pero pero no me fae sentir mío ¿eh? a veces mira y curioso hay uno ahora no me acuerdo el de el de los sin nombre eh, no me acuerdo ahora pero pero leí otra no me acuerdo ahora del nombre del pero leí otra otra novela del de la que tampoco ni siquiera... Ah, sí, sí me acuerdo del título. Los Segundos Hijos o una cosa por el estilo. Bueno, supuestamente era una novela de terror y un escritor de de, de terror. ¿eh? Pues pues curiosamente yo leí al, <risa> al libro y cuando acababa un, un tramo que por lo visto era terrorífico, quedaba yo mismo pensando y decía, ah, no, coño, si este pedazo ya era para sentir miedo pero no sentía no sentía yo ningún miedo ya veis oye es una cosa que bien complicada mira mira cuando tuve yo la época de de xuntalletres, de letras de letras porque yo escritor pues yo creo que nun ye donde viera yo darme esa definición pero cuando tuve yo una época de xuntalletres, de letras decía que lo que mejor se me daba que yo también bueno, escribí relatos de risa, relatos de eh, fantásticos, relatos de miedo y tal. Pero diciéndome que, que lo que realmente se me daba bien ¿eh? y tuve la oportunidad de comprobarlo, porque a veces leía cosas y luego levantaba la vista al auditorio y veía en el estado en que estaban. Por lo visto, lo que a mí se me daba bien era transmitir pena, ¿eh? dar pena, dar tristeza. ¿eh? Eso sí que es triste y miserable ¿no? en ambos pues países. Bueno, oye. Pero Pratchett lo que se daba y era transmitir transmitir la risa, ¿eh? transmitir esa risa ácida, por supuesto, de ¿eh? risa ácida. Recomiendo vos encarecidamente libros de él. ¿eh? los que sean, da igual, críticalo todo, ¿eh? critica el ejército, critica la guerra, critica el heroísmo, ¿eh? critica el poder, critica va. pero todo puesto ahí, eh, daisos cuenta que yo alguna vez seguro también dice que una de las virtudes que veía la fantasía eh, y era la de la fantasía en amplio espectro, quiero decir, la fantasía típica de eh, mundos tipo señor de los anillos eh, y bueno esa supuesta ciencia ficción, que realmente no llegue, aunque todos ya tengamos asumido que cualquier cosa que se ponga en, un, en el futuro en, o en un planeta diferente de la Tierra o, o que salgan naves que vuelen por el espacio, ¿eh? pues que soy de ciencia ficción, no necesariamente. Ciencia ficción y cuando una parte importante y los avances de la, ¿eh? de la ciencia, la anticipación. ¿m? Bueno, pues eh, yo la novela de, de fantasía... una de las cosas que siempre vi que, que que tenía mucho poder, mucho mucha potencia, por eso, y era por la paz, por la posibilidad que tenías, eh, cuando construyes un, un mundo de ese tipo, para poder poner ahí un montón de cosas, eh, que, que son absolutamente reales, que estamos fartucos de ver todos los días, eh, pero que se si les pusieres en un en un ambiente realista pues igual te decían oh, y es un exagerado o te mirabas mal o, o bueno, o sufrías de alguna especie de censura ¿eh? los mundos de yo que sé de, de Ray Bradbury por ejemplo poniendo cosas en Marte ¿eh? que vamos que tú lees las historias de, de crónicas marcianas por ejemplo y vamos vamos que se las reconoces ¿No? lo que pasa es que que ponerles en, en Marte O Philip K. Dick, hablando de las drogas eh, también eh, en sociedades distópicas del futuro. Cuando bueno, pues, estaba contando una cosa que podía verse, verse en la calle todos to los días. Eh, Pratchett fue un maestro en esto, porque Pratchett además ideó la, la práctica totalidad, todo es, eh, pero a lo mejor el 90 por ciento de lo que escribió Pratchett. Ta, Está, está todo metido en el mismo ambiente que hay el, el mundo disco ¿eh? el mundo disco el mundo disco que ya la cosa más ridícula que uno puede imaginar y un, un planeta plano ¿eh? con forma de disco que, que se sostiene en del yombo de cuatro elefantes ¿eh? que a su vez se posee del yombo de, de una tortuga gigante que, que se mueve por la, por la galaxia por el espacio ¿eh? y de ese mundo tan extremadamente ridículo pues es donde donde él donde él sitúa esos esos historias yo tengo mucha ganas de leer una que se mete con el fútbol ¿eh? Te, bueno, tengo ganas de leerlo todo yo creo que poco a poco con los años ¿eh? voy a ir yendo todo lo de lo de terry pratchett yo cuido que que vale la pena hombre claro que sí Sigue sintiendo anedonia sigue sintiendo la MISERABLE, sigue sintiendo Radio KUKA, a través del 107.3 de la frecuencia modulada, del www.radiokuka.org, del archivo.org, eh, posibilidades muchas. pues era anedonia en, en puto directo si son las 23 y 10 minutos de la noche del 12 de marzo pues ser anedonia en, en puto diferio si cualquier otro momento pero en cualquier caso anedonia O sea, no vaya a cantar más guapo que eso no, eh. No <risa> fuera coñas, ¿eh? no lo digo con segundos, se me ha mucho. Eh, Sabéis con todo tiempo te iba que en no un sonado estoy cantar Nanedonia? Na, na porque bueno yo repito me repito bastante con la música, que pongo, ¿eh? A ver, no siempre, a veces sí, a veces no, ¿eh? a veces siento de alguna cosa nueva y apetece ponerla, pero también me repito mucho. Pues mira, no sonaba este cantar en Anedonia, donde hay más de siete años. Y vosotros diréis, joder, y si, si tú dijiste que, que el programa este tiempo poco más de siete años. Bueno, pues eso os digo, ¿eh? uno de, las, de los primeros Anedonias. El Anedonicus miserable, de fecho, todavía no, no existía. ¿eh? Y diréis vosotros, coño, pues vamos a buscar a ver ese programa. No. Tuve el, el buen tino ¿eh? de, de ese programa, borrarlo rápidamente. ¿eh? No, subí, no subí el podcast, estaba ¿eh? eh, en la lista de reproducción de Radio Cuca, pero tuvo el buen tino de desfacerme de ese programa. ¿eh? Un programa que, dentro de lo que cabe, bueno, pues en realidad tuvo mucho que ver para que naciera el anecdótico miserable. ¿eh? El programa siguiente, yo creo que ya. ¿eh? Ya. Ya el presentador de este programa ¿eh? se refirió a sí mismo como el anedónico miserable. ¿Puedo? Ahora decimos con la cuca, ¿eh? Ah, pues mira. ¿eh? Si hay siete años y un poco, nunca veis sintiendo la cuca, pues jorobaicos. Y, y bueno, oye, mira, otra otra cuestión. Hoy hay un programa bastante conexo. No estoy yo, no estoy yo, no ¿eh? llego como otros elmanes, que lo mejor empiezo con un tema y sigo con ese tema y tal. No, oye, hay un conexo. O que a entre a cantar y cantar, ¿eh? yo creo que entre cantar y cantar voy yo, voy yo contando las cosas. Si sí te cierta conexión, porque eh, antes os hablar de aquella sección que, ¿eh? que yo tenía. de, de las historias de, de piscina ¿eh? de las historias de piscina eh, todos los hermanos, o casi todos los hermanos o cuando me daba la gana pues contaba de algo que, ¿eh? que sentía en la, en la piscina, en el vestuario de alguna cosa me, para que me pasara allí y, y ahora, ¿sabes? ¿eh? ahora como ya no voy a la piscina ya no y que que ponen la chaqueta que, que, ta, que te quedando no fresco que te queda no frío ¿eh? bueno, porque decía que Que ahora, como ya no voy a la piscina, pues lógicamente ya no cuento historias de, de piscina. Pero ahora sí que voy mucho a un sitio, ¿eh? voy mucho a un sitio en el que también, bueno, pues también pasa mucha gente diferente por allí. ¿sí? Y también puedes ver y sentir cosas, bueno, pues muy curiosas. Eh, yo en antes, hasta ahí unos días, pues tampoco no me enteraba de casi nada. porque llevaba conmigo un libro. ¿eh? Estoy hablando del autobús ¿eh? que he hecho mucho tiempo en el autobús todos los días. Y normalmente, pues bueno, llevo un libro y estoy yendo en el, en el libro. Y otra las cosas que llevo siempre en esa mochila. Ah, que me es que se me había olvidado que empecé ¿eh? el programa hablando de los gafas de sol que llevaba en la mochila, ¿eh? que yo siempre llevo mochila y llevo unos gafas de sol. No, me no, no se me, no se me esqueció. Oh, no, me no, de, de acuerdo todavía. sí. Otra de las cosas que llevo siempre conmigo ¿eh? en Riva Por eso llevo siempre una mochila, una bolsa Y llevo un libro ¿eh? Porque nunca se sabe en qué momento Me gusta mucho leer, eh, Y una cosa que me presta a hacer En cualquier momento que tengo un instante libre Y bueno, pues llevo un libro siempre Porque además pasamos una cosa muy rara Y que eso sí que no hay Dios que lo no entienda ¿eh? No lo entiendo ni yo <risa> O sea que ya os digo eh, Que llega a mí gustarme me muchísimo leer. Pero soy absolutamente incapaz de lier en casa. Yo en mi casa no lío ni en una línea. En casa todo lo más puedo leer, ¿sabéis cuándo? En antes de dormir. Cuando voy para la cama, en antes de dormir. en verano porque en invierno hay mucho frío y entonces ¿eh? ahora mira está empezando a venir un tiempo un poco mayor pues seguramente ahora voy a voy a empezar a yer a, a la cama ¿eh? pero pero si no soy absolutamente incapaz en cualquier otra situación en cualquier otro momento en cualquier otro sitio de yer nada de dentro casa yo para ayer pues tengo que salir como si a sentarme un banco y, y y no estoy llegando ¿Eh? Como si iba a volar la esquina de la manzana, que hay un banco y sentarme en el banco de ayer, pero en casa no puedo. Entonces, bueno, pues aprovecho todas las demás situaciones. ¿eh? Yo, los medios de transporte que, bueno, pues por suerte o desgracia utilizo mucho al cabo de la semana, pues aprovecho para pa ayer. Lo que pasa que, bueno, pues ahora estoy leyendo un libro que llegue un poco duro, ¿eh? un poco duro. Y entonces, bueno, pues, pues no siempre estoy yo mmm, con la capacidad atencional, porque hay un libro que requiere mucha atención, ¿eh? requiere mucha atención. Y entonces, bueno, pues como no siempre estoy con la capacidad atencional, pues bueno, cierro el libro y si cierro el libro, pues, pues de que en el autobús hay mucha gente. Y que es mucha gente muy variada y haciendo cosas muy extrañas Estoy enganchándome, ¿eh? estoy enganchándome Porque ya, ya una cosa que ya me pasaba incluso de, de niño de, Bueno, más que de, de rapaz En mis tiempos de instituto descubrí que había una cosa muy guapa que podía hacer Que era eh, sentarme en un banco, una calle Y mirar, observar atentamente a la gente que pasaba Podéis decir, bueno, estoy en la neocomisarable y era y un boller. ¿eh? No, no, no era eso, no era eso. Yo equiparaba lo de sentarme a ver pasar a la gente con, con las personas que van al zoo ¿eh? a ver a, a animales de otras especies, ¿eh? a ver su comportamiento. ¿eh? Bueno, pues esto ya era al fin y al cabo una cosa parecía. Yo para mí la gente ya no un zoo. Entonces, muchas veces salía de casa ¿eh? y me acercaba a un sitio donde supiera que, que pasaba mucha gente. Un sitio que me gustaba mucho, que había bancos y que tal, pues era el, el Paseo de los Álamos, ¿eh? aparte abajo de, de, del Campo San Francisco, en medio de Ubieu. Pues ahí yo sentaba allí en un banco y veía pasar a la gente. Y bueno, pues unas veces eh, me fijaban en lo que venía haciendo la gente, en lo que venía hablando. Otras veces fijaba en estraces, en la ropa, en el vestimenta de la gente. Y hay que reconocer que también me, me gustaba mucho eh, imaginar. ¿eh? Yo veía a una persona y imaginaba la, la subida, las circunstancias. La probabilística de que aceptase que tuviera alguna relación con la realidad. Bueno, no creo que ninguna. Pero bueno, ni falta que, que había. ¿eh? Y bueno, ideaba, imaginaba. ¿eh? y un en lo que os digo, de que yo ahora llevarlo al extremo y voy por la calle y voy viendo, ¿eh? en vez de gente veo, veo zombies y veo fades y veo duendes. Pues, pues, yo creo que ya ya empezó empezó la historia de aquella. Bueno, pues lo que me está pasando en el autobús, ¿eh? yo un poco así, eh, imagino la vida. de esas personas que van en el autobús y bueno, pues también bueno, veo que que fan cosas rares y eh, hay mucha gente que repite ya lo que tienen ir en autobús todos los días a la misma hora que bueno, pues a veces hay mucha gente que pasa lo mismo ¿eh? que también repite. está eh, Por ejemplo, la, la desagradable ¿eh? <risa> y una mujer que, <coughs> que yo no la conozco de nada. No sé si es agradable o desagradable. pero que tiene todo el aspecto y se la ve que intenta parecer desagradable ¿eh? e intenta, a lo mejor lo que intenta allí es parecer dura ¿eh? y siempre muy seria y, y siempre cuando estamos allí en la parada porque son la misma parada que yo y si el autobús viene un poco tarde pues fai estos de disgusto pero así muy, muy grande lo cuentes como para que se vea ¿eh? ¿Eh? en general para que se vea luego sube el autobús eh, encuentran unas amigas sé que salen de trabajar Todo es, ¿eh? ves en los tubos se salen porque, porque bueno, porque lo dicen ellos, ¿no? Y luego además es curioso porque eh, son, son tres personas que no nun ríen nunca, ¿eh? No ríen nunca. Yo todavía nunca nunca les vi reír. Y mira que llevo ya, ya tiempo compartiendo autobús con esas, con esas personas y nunca, nunca, nunca les vi, nunca les vi reír. Y, y todo lo que falen, las veces que ¿eh? Que pongo la orella, ¿eh? porque sí, yo, o, o, o, sí, ya sé que llevo la educación, pero yo falgo, a mí que me da la educación, yo soy un mal educado de toda la vida, no tengo problema. Eh, eh, eso, que, que siempre que están hablando, están hablando de, de cabreos y de no sé qué, y de esto le podían dar por culo y están insultando a. Ah, bueno, supongo que a jefes o a gente, o, o a lo mejor hablando de otros temas, eh, no tienen que ver con el trabajo. El otro día, por ejemplo, estaba hablando de médicos, pero lo mismo, ¿eh? no había una que dijera, lo de, no, pues el médico, vaya, bien que me encuentro con él. y porque son unos bajos, porque no sé qué, porque no fue nada, porque igual bueno, el que darles los números, porque yo me gobierno, porque. Tanto el día sí, todo el día, así, todo el día así, tan amarga es, ¿eh? amargado? que a lo mayor en otro contexto son totalmente diferentes, pero en ese pequeño fragmento de la subida que yo conozco, ¿eh? que los 20 o 30 minutos de, de ese trayecto de autobús, ¿eh? pues lleve cómo se comportan. También, también me fue muchas gracias un, un rapaz cuando va, va solo, un rapaz así muy muy cauto muy prudentes, y de, eh, de los que nunca se puede notar, que que deja el asiento a, a una vieja si se sube y tal, que es un bonito un rapaz pequeño y tal. Pero yo curioso porque desde alguna vez viene con él un, un amigo, un compañero de él, que es mongol, eh, básicamente, bueno, mongol, qué sé yo, como es. Sé cómo se comporta en ese trayecto, va todo el día y el típico machista, A ver, de, de momento hasta el momento sentí machistadas, eh, homofomadas, homofobiadas, eh, de alguna recistada también, eh, para de alguna, ¿eh? Y la otra parte estoy todo lo contrario. Si lo tuyo, pues digo, oye, más bien apocado, fue Eh, no se va a notar, este y de los que bueno pues una sexualidad exagerada, todo el rato moviéndose, hablando eh, en, en, en voz alta, con, cambiando mucho de tono, porque, ah, porque no sé qué, porque no sé cuál Fala así, eh, no llegue, no llegue no yo exagerando la eh. Y entonces dije yo, mira, pensalo, pensalo hoy mismo. dije yo, joder, tenía que dedicar una eh, un pedacín de anedonia, todos los hermanos, como cuando dedicaba cuando hacía lo del ¿eh? las historias de piscina, historias de autobús. ¿eh? De verdad que voy a... porque estoy viendo cosas, tíos. Mira, también bien, ese en un bien siempre, pero bien mucho. Un paisano, ¿eh? un raro, yo lo conocía a verlo por Uvieu, eh, y un paisano muy raro, con melenes de, de, pelo, de pelo blanco, ¿eh? melenes de canoses y tal. Y, y tiene Parkinson. ¿eh? Bueno, no sé si Parkinson, no sé si otro tipo de enfermedad coleica, pero bueno, que tiene temblores. Y, y debe ser eh, también un poquillín alcohólico. Bueno, ya os pues digo, estoy, estoy imaginando todas estas cosas. ¿eh? Eh, un poquillín alcohólico sencillamente porque un par de veces lo vi con una, con una lata de cerveza en la mano y bebiendo mientras estuve en autobús. Que bueno, eso no deja de ser también un poqueñín alcohólico, quizá, ¿no? Porque ya el autobús es un sitio habitual para tomar una cerveza, ¿no? Bueno, y es curioso porque al de si no se sienta nadie, menos yo, yo, porque bueno, soy ese, yo pongo donde deja falta, pero a veces va el autobús lleno petado con un montón de gente de pie, va a ir a un sentado, ¿eh? Y el, el sitio del del no se pone nadie, no sé si tienen miedo a, a tocarlos o. ¿Eh? Porque, claro, como, como va a tembleque, ¿eh? igual toca el hallado y no quieren que lo toque. Y una cosa curiosa, y una cosa muy curiosa. También el otro día, pues, pude vivir la discusión entre el conductor y un paisano que quería subir con el perro. ¿eh? Y el paisano diciendo, pero bueno, ¿cómo que no puede subir el perro? Si yo vi que a, a los ciegos que suben el perro de ellos. Y el, el, el conductor explicando, y no, pero yo que... Los ciegos sí pueden subir al perro, hombre, que pueden tal, pero pero no puede subir un perro cualquiera. Y bueno, pues está ahí bien. Pero lo que me llamó mucho la atención, me disgustó bastante, y que en el momento que, que, bueno, que ya el otro se convenció de que no podía subir con el perro y quedó, eh, quedó tocabreado, la eh, parado diciendo que iba a poner una caixa. Eh, bueno, pues nada, el autobús siguió a eso, a eso ritmo, a su marcha. y entonces la gente que había eh, dentro los de, de algunos eh, todos los pasajeros empezaron a espoticar bueno qué sé qué será este los perros no sé qué los perros. y entonces enseguida empezaron a espoticar contra los perros porque lo caen todo porque no sé cuál porque sí hombre yo lo que faltaba que vengan al autobús y tal y uff tuvo gracia porque al principio el, cuando empezaron así pero bueno estoy que se piensa tal el conductor como que oye, pues va también como reforzándolo, y decía el conductor también, entró en la conversación, no hombre, y qué, a ver, esto no puede ser. Pero entonces ellos ya, cuando se vinieron arriba y empezaron a, ¿eh? ya a poco menos que decir que los perros habéis que matarlos a todos, bueno, pues ya el conductor algo porque se cortó un poquillín, y de, de decir, hostia, esto, márchame de las manos, eh, cuidadín. Y luego una cosa que vi, otra vez, que eso prestó, me mogollón, eh, no sé si veis si vos pensáis que los autobuses de normal tienen dos portes no, o si son largos tres una per eh, perdón el conductor que para que se sube uno y paga y tal y luego tiene otro medio y a veces otra otra atrás si si el largo, tal. bueno pues cuadro que venía yo un día eh, eh Y ya os digo, lo normal y ¿eh? subir para alantra, ¿no? No siendo que vengas con, a lo mejor, bueno, pues con una silla de ruedas o con alguna historia, así que, bueno, porque necesariamente tienes que, que subir por otra puerta. Pero bueno, yo cuadro que un día, pues bueno, yo llegué a la parada en la que me besaba yo, y bueno, yo te iba a besar por la, la puerta de, de atrás del tú. y, y subió pero muy rápido tal, una rapacina con un con un carro no no un carricoche ni nada un carro de estos se la compra digo yo qué, qué cosa más curiosa y se juntaba bueno y aparte me padecía de subir pero ahí, dice qué raro que no subo para la entre supongo que dirá ahora para la entre a a pajar y tal y bueno eso decía pasar y según bajaba subió rápidamente a otro rapaz Un, con un perroco un perruco de estos pequeños, un, un yorkshire me parece que se llamen, eh, en brazos y tal. Y digo, oye, coño, qué cosa, si, si los perros no pueden subir en el autobús, ¿no? Y yo veo que, que los dos garran, siéntese, todo esto ya abajo, pero yo va mirando por curiosidad. Y, y no, no, lo que pasa es que está vinculándose, ¿eh? No sé qué acabaría la historia, porque, bueno, yo marché, pescancéme de la que de la que marchaba el autobús, que el conductor estaba mirando por el retroceso que tienen dentro de la cabina para ver a la gente y estaba con una cara de un dios pero también al, al mismo tiempo estaba con esa cara de que todo. y estaba como diciendo mira a ver si fago como lo que, que no lo ve a la que, que yo esté por ahí va ¿eh? ah, bien oye un, un trabajador que asuma que la empresa no es de él ¿eh? y una cosa como Como esto, no estoy anullado tu bus, ¿eh? pero yo que llamó me lo uno a lo otro. Ya ves que esta noche estoy aquí, es, es, es llevazando, ¿eh? diciendo un montón de cosas que no tienen relación ninguna, las unas con las otras, que me lleven en un espaquillo tres pa' allá, pero bueno, hay noches para todo. Pues al cuerdo me al al cuento de esto, ¿eh? que este que se ve que estaba ahí trabajando, pero que decía el joder, ya. estaría pensando en mira chaval que yo no soy policía ni, ni vigilante de seguridad, no estoy para eh, no pa enfrentarme a estas cosas. Eh, acuérdame cuando una temporada trabajaba yo de, yo trabajaba de, de recepcionista en un sitio. Y acuérdeme que bueno, periódicamente venía una, una mujer, eh, una vecina, para que se del ruido que hacía el, el sistema de calefacción del basho. en el que estaba la empresa en la que yo ya era recepcionista. Y claro, contábamela a mí. Decía, bueno, mujer, yo, ver, yo transmitiré lo y tal, porque no un caso, porque no sé qué, porque esto no es que lo aguante, porque tal. Y un día que ya bajaba la mujer toda bueno, pues muy cabradísima. Pues voy a pasar yo a decirlo a quién sea. Ella. Eh, que ella que vas a impedírmelo Quedó como, bueno, como esperando que yo tipo iba a impedirlo. y yo dije no no yo no ni pido nada ¿eh? yo pido como mucho que no pasen porque bueno veía lo que me dicen que ¿eh? que a la siente aquí pero si quiere pasar no voy a ser yo ¿eh? yo soy locecionista ¿eh? yo ni soy eh, portero ni ni soy ni soy vigilante de seguridad ni nada por el estilo por ser siquiera. y pasó y claro luego toda la peña va con los vi y que no habéis sido capaz de pararla digo no no, si, no no no no no no no Ah, pues parala, este, joder, a mí qué más, qué más me da que la, ¿eh? Qué más me da que la, que la mujer esta pase, no lle, no cosa mía, ¿eh? No cosa mía en absoluto. Bueno, y ahora voy a poner un, un cantar más. Voy a poner un cantar más no es habitual en poner tantos cantares ¿eh? tres a menos voy pone esta noche pero bueno llegué a pescancen ahora, ¿eh? que el primer cantar de, de los que puse ¿eh? que ya era pegajoso ¿eh? de los desorden público pues que lo dedicará a, a, a los chateros ¿eh? dedicarlo a fuku y dedicarlo a, a mari y dice yo cuando cuando terminé de tal Dice, si bueno, si hay gente en el, eh, sintiendo que no te ha metido en el chat, gente en el 107.3 de la frecuencia modulada, pues voy a dedicarlos a la siguiente. Pero luego puse esa de, de Lady Hermitonate, eh, de los de los de los moyos, y no yo os la dediqué. O sea que bueno, pues tendré que poner una, eh, y ellos la de verdad. Voy a poner una que se llama de eh, of Space eh, que ya de los motorheads, no menos, ¿eh? ya veis eh, que aquí pongo de todo, puse un ska, luego puse una discotequera, y ahora voy a poner una, ¿eh? un, un rock casi heavy, podríamos decir, ¿eh? y estaba dedicada a toda la gente, que te ha sintiendo anedonia, a través del 107.3 de la frecuencia modulada, o a través del de www de internet, ¿eh? pero que nunca ha metido en el chat, si llega ahí alguien a lo mejor ni nadie, ¿Eh? ya está dedicatoria allí una dedicatoria el vacío porque no la va a aprovechar nadie ¿eh? bueno pues joder que verdad que no la aprovecha nadie la canción yo guapa siento la yo aprovecho la yo va a dedicar para mí no no es verdad va dedicada para los demás yo ya me la autodedico cuando me dé la gana yo mira yo autodedico me siempre una la noche de mi cumpleaños pero claro tiene que cuadrar que a la noche de mi cumpleaños si no no vale ¿eh? Vean, te sentí esto. The way I like it baby, I don't wanna live forever colegas pues... Uy, coño! joder se ve que... ¡ah! ya sé, ¡ah! Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo por qué pasa esto, quita... Ya entiendo por qué pasa esto, que yo coño, empecé sin pifes, o sea que tenía que meter alguna pife, llevaba todo el programa bien, ¿eh? tenía que meter alguna, si no esto... esto no era en, donia, no era en entonces tuvo que salir al final, digo al final porque ya... ya voy a ir despidiéndome ¿eh? ya voy a ir despidiéndome que después de, de esta noche de mis alañía de mecigalla de, de ensalada ¿eh? en la que conté unos cuantas cosas pues cuido que ya va llegando el tiempo de marchar ¿eh? ya va llegando el, el tiempo de que de que termine anedonia ¿eh? Un saludo muy grande a la gente que tuvo en el chat, a Fuku y a Marie ¿eh? Que a Marie perdiera ahí un tiempo, que está ahí, pero, pero no volví a, a ver la ventana del chat ¿eh? Pero un saludo muy grande igualmente Un saludo igual de grande a toda la gente que estuvo sintiendo esto a través del 107.3 de la frecuencia modulada del www.radiocuca.org, a la gente que lo sientan diferido a través de la radio de la cuca a la gente que lo descargue, a todo el mundo, un saludo y ya sabéis eso que es que viene aquí y, ¿Y que no me entro yo que os collen que no os collan, joder ¿eh? venga, un saludo bien para todos y ha pasado bien todas las semana tal bien Eres un canijo pero sabes aquí a la vida das que todo lo que te han contado y todas las mentiras que te ha hecho tragar en el colegio, el señor maestro solo ha servido para que ahora Un cabelo Pura y simple Tomadura de pelo Porque ahora el pasado Por arte de magia Tiene vida propia va cambiando Según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 Quiero te tocan. Eres un canijo, pero sabes ya que a la vida.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 Que no, que no Que no, que no Que te cojas, no